en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Ponte Alto con un día muy caluroso ya eh, la previa del verano eh, la verdad es que llegó el verano ya de repente así que hay que apechugar se vienen dos meses complicadísimos que son diciembre y enero es eh, muy probable que sean los meses más complicados esperamos que las temperaturas y los incendios no no no nos sobrepasen bueno sin lugar a dudas en la justicia de dios se verifica como consecuencia de las acciones que desarrolla el ser humano en su paso por este mundo visible o material Las elecciones basadas en el libre albedrío que se nos ha regalado han sido equivocadas por milenios. Especialmente a partir del hecho que hace 2000 años rechazamos la oferta de amor y redención realizada personalmente por el Hijo de Dios. Lo que evidentemente puso el camino de la evolución y salvación del hombre cuesta arriba. Hoy hemos llegado a la degeneración total de los valores que algún día esbozó esta humanidad. En consecuencia, el cielo debe intervenir, ya que la civilización superó con creces al hacedor de maldad, al tentador, a la prueba máxima que se nos pone para poder acceder a las formas superiores de conciencia. Y que por cierto no pasamos, no cumplimos, no dimos el ancho. Eso es una pequeña reflexión, mis queridos auditores, para partir el programa el día de hoy. Y para situarnos en contexto del tiempo que estamos viviendo, que yo creo que cada día son más personas las que se dan cuenta de que estamos viviendo un tiempo muy complicado, ...eh, vamos a compartir este pequeño audio con ustedes, mis queridos. Muchísima atención, hoy estamos con el caso nuclear atómico mundial, porque ahora los misiles ya se han activado, esto es una realidad, los misiles en Rusia están apuntando directamente a Estados Unidos y ya se está confirmando la peor de las devastaciones jamás conocidas. Hablan de un war escalation, hablan de que incluso Gran Bretaña estaría directamente involucrada en todo este tema, eh, y los expertos ya lo están diciendo, los expertos ya están hablando de que esto ya no hay más, como se suele decir, no hay más tu tía como no, dicen sí, no, es que... los grandes expertos, pero lo cierto es que ahora mismo Estados Unidos de América tendrá que tomar una determinación, si ir a la guerra total, si Donald Trump, vamos a ver qué es lo que opina sobre esta escalada, sobre este misil enviado por parte de Rusia, que puede acabar liquidando completamente a los Estados Unidos de América, pero sobre todo a sus aliados ucranianos y rumanos, que ahora mismo también se sabe que hay muchas bases que están involucradas en Rumanía y en Polonia, ¿y qué es lo que va a pasar a partir de estos momentos? Atención y fijaros lo que se está comunicando, lo que están hablando, porque, como indicamos, Esto cada vez va a peor. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se le preguntaba, aquí lo tenemos, un tornado GR4 del ejército escuadrón se prepara para probar cuatro misiles Storm Shadow, aquí está, sobre el océano Atlántico en 2014. Estos son los, eh, los aviones que están enviando, evidentemente también desde Polonia, para prepararse para el ataque total contra Rusia, dicen. Además, sobre ese tema, puedo decir fácilmente que tenemos muchos mercenarios de diferentes países que están luchando ahora mismo del lado de Ucrania. Eso es lo que están indicando. Por lo tanto, es una guerra que ya se ha confirmado que hay varios países de la OTAN que estarían involucrados. Eso es lo que están diciendo. Y esto, evidentemente, es una catástrofe total. Aquí dicen, acabamos de ver en la zona de Kursk una unidad polaca que lleva un uniforme especial que usan los soldados polacos. ¿Qué es lo que ocurre? Preguntan. Esto lo están diciendo desde Rusia. En respuesta a los comentarios de Kelling, un partagón de Downing Street dijo que el gobierno no se dejaría disuadir ni distraer por los comentarios de Vladimir Putin o del embajador ruso. Esta es la respuesta que está enviando Inglaterra directamente a los rusos. Oigan, nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto todo esto ocurre? Va a ser cada vez una escala de tensión mucho mayor y que Inglaterra esté respondiendo a los rusos diciendo, bueno, nosotros vamos a continuar enviando Storm Shadows o, o como mínimo hasta que Donald Trump tome el poder en, Inglater en, en Estados Unidos. Esto es muy fuerte. Vamos a ver qué es lo que dicen los expertos sobre este tema porque, la verdad, nos estamos quedando sin palabras. Presidentes de Rusia, presidentes de este expuesto lanzamiento, vamos a contarles una nueva última hora. La agencia Reuters está diciendo en estos momentos que Rusia no ha utilizado misil balístico intercontinental durante el ataque contra la ciudad ucraniana de el de este jueves. En lo que afirman Reuters, dos altos funcionarios occidentales, contradiciendo de esta forma la versión oficial de Ucrania. Todos los funcionarios que hablan condición de anonimato, han dicho que la valoración se basaba en un análisis inicial y dejaron abierta la opción de que la conclusión pudiera cambiar. Los chiles balísticos intercontinentales son armas estratégicas diseñadas para lanzar cabezas nucleares y son una parte importante de la disuasión nuclear de Rusia. Muy pendientes de... Pero es muy curioso porque también eh, desde negocios y también nuestros compañeros están comentando, bueno esto lo ha dicho Reuters, ¿eh? esto también lo estábamos comentando recientemente, eh, Reuters asegura... ...que han estado hablando con los rusos y los rusos curiosamente han dicho que no han enviado ningún misil eh, intercontinental. Entonces, ¿por qué a Inglaterra y Alemania le interesa esa retórica? Es decir, ¿por qué les interesa eh, hablar de caos total o caos mundial en este caso, eh, precisamente para que los ejércitos sean movilizados, seguramente, o también para activar sus misiles atómicos. Esto es la historia, como decimos, más terrorífica que jamás se ha visto en la humanidad. Es decir, indicar, no, no, los rusos ya han enviado un misil, por lo tanto, si han enviado un misil, porque ese es el protocolo de acción de Estados Unidos, se si han enviado un misil contra la OTAN, Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar los nuestros. Por lo tanto, es evidente que Inglaterra ya ha preparado sus ojivas nucleares, ya ha enviado este ultimátum nuclear a Rusia, indicando, oigan, ustedes se tienen que rendir porque vamos a seguir enviando los ATAC CMS y los Storm Shadows a la zona. Y si ustedes no se rinden, tengan, mucho, tengan en consideración de lo que podría suceder. Esto es lo que están indicando, vamos a verlo. teníamos una una visión un poco exagerada quizás del tema porque se habla de misiles intercontinentales, pero en realidad no son misiles intercontinentales, son misiles de medio alcance el que usó eh, Rusia para atacar una ciudad de Ucrania y una base militar allá que la y una fábrica de armamento grande que habían ahí en en una ciudad que se llama Demoper-Protz, algo así, no me acuerdo si es así, es aproximadamente así el, el nombre. Y con un misil nuevo que, que se probó por primera vez, que es el Onersnik, un misil R-26, Onersnik, que o sea, tiene seis cabezas por cada, son seis misiles centro de un misil, y cada cada misil trae 6 submisiles más. Entonces son 36 impactos los que produce Una cosa brutal. No, no era un arma nuclear, pero sí demostró un podrío gigantesco porque un misil hipersónico que puede llevar cabezas nucleares, pero que en esta oportunidad no llevaba cabezas nucleares. Y después de ese misil, la OTAN ha quedado en silencio un poco. Parece que les quito un poco el habla porque no conocían ese misil. Y, y, y es una demostración de tremendo poderío porque tiene un alcance de 5.000 kilómetros. O sea, puede llegar a cualquier parte de Europa. Entonces, andan, andan medio asustados. A pesar de eso, las élites, tanto de Estados Unidos, que son los que mueven a los Biden, a los Trump, y la élites europea que mueven a los títeres europeos, insisten en la guerra, insisten en que necesitan la guerra, porque necesitan vender armas, porque vendiendo armas es la única forma que pueden pagar los intereses de la deuda impagable que tiene Estados Unidos con la Reserva Federal y los dueños de la Reserva Federal son los dueños del dinero que no son el Estado americano sino que son los dueños del dinero del mundo los Rothschild entonces ellos son los que están en la guerra a cualquier precio sin medir consecuencias Vamos para adelante con la guerra. Y ellos son los impulsores de la guerra. Hoy día, Inglaterra y Francia son los países más belicosos de Europa. Y a pesar de que Trump, que no creo que sea como dice ser, eh, ha dicho que va a parar la guerra, va a parar la ayuda a Ucrania y con eso se va a terminar esa guerra, Ellos han dicho que ellos van incluso a mandar soldados. Eso va a significar sencillamente que, que la guerra se va a extender a Europa, eso sin lugar a duda Lo primero que van a atacar los rusos fuera de Ucrania va a ser un sistema que tienen los polacos, que es norteamericano, que es el sistema de alerta temprana y de, y de antimisiles, aegisen que está ahí en Polonia, que les molesta a los rusos. Eso lo primero que van a hacer como una demostración de fuerza eh, fuera de Ucrania, de, si insisten con estos ataques, porque estos ataques evidencian que la OTAN está en guerra. Ya sabemos que está en guerra desde hace rato, hace pero con eso es indementible, porque estos misiles de largo alcance no los pueden operar y lanzar los, los ucranianos por sí solo porque se necesita sistema de posicionamiento salterital y se necesita alta tecnología que los ucranianos no tienen y que los países dueños de los misiles sí tienen y, y, y manejan y no están dispuestos a transmitirlas a otros, por muy aliados que sean. Así que eso los expertos lo saben. Rusia anunció hace unos meses un cambio en su doctrina nuclear, según la cual ahora puede responder con armas nucleares a un ataque no nuclear contra Rusia por parte de un enemigo, ya sea directamente desde el territorio de un amigo o desde el territorio de un tercero. Sin embargo, una salvedad notable es que tal respuesta solo se produciría en caso de que el ataque amenazara la existencia misma del Estado ruso. Hace tres días, bueno, esta, esta noticia es del 23 de del 11, hace tres días Biden aprobó el uso de armas de precisión occidentales de mayor alcance contra objetivos rusos dentro de Rusia. Hace dos días Ucrania disparó dos armas occidentales de precisión de largo alcance de fabricación estadounidense misiles balísticos supersónicos Ataks, Ataks, Atakams, Atakams contra una base militar situada a 130 kilómetros al sur de Rusia. Según los rusos, los cinco misiles fueron derribados y uno de ellos cayó en la periferia de la base de misilas, provocando un incendio pero sin causar daños materiales ni personales. Aunque muchos han interpretado este ataque como el cumplimiento de los requisitos para una respuesta nuclear rusa, obviamente no es el caso, por cuatro razones. El ataque no amenazó en modo alguno la existencia misma del Estado ruso. El ataque no amenazó en modo alguno la consecución de los objetivos de la Operación Militar Especial. Al gobierno de Biden le quedan menos de dos meses en el poder. Trump y su equipo entrante no han ocultado su intención de negociar un acuerdo en un futuro próximo para poner fin a la guerra en, en Ucrania. ¿Qué sentido tenía entonces a estas alturas que la Administración Biden autorizara el uso de armas de precisión de largo alcance contra Rusia, ¿Y por qué los líderes de la Unión Europea siguen haciendo repetidas referencias a la necesidad de que los ciudadanos de la Unión Europea se preparen para opacín, para una posible guerra con Rusia, el envío de fuerzas militares de la Unión Europea y la OTAN a Ucrania? Si hay una posibilidad razonable de una solución pacífica del conflicto bajo la administración de Pran. A este respecto cabe destacar el anuncio de ayer de que el gobierno de Biden empezará a enviar minas antipersonales a Ucrania, para impedir el avance de las tropas rusas. Curiosamente se dice que las minas tienen un diseño no persistente, lo que significa que quedan inactivas a las pocas semanas de su despliegue. ¿Por qué ahora? Las tropas rusas han estado avanzando, avanzando de una forma u otra, durante la mayor parte de la guerra. ¿Por qué querrían la OTAN o Ucrania desplegar minas antipersonales durante que duran solo unas semanas? Al igual que en el uso de armas de precisión de largo alcance, el uso de minas antipersonas no son persistentes. Ahora es más probable que forme parte de una estrategia para un acuerdo de negociación y para efectuar cualquier cambio significativo en el cambio en el campo de la batalla actual. El objetivo de autorizar y utilizar tanto las armas de precisión de largo alcance de la OTAN contra Rusia como las mismas minas antipersonas ahora es prepararse para las negociaciones previstas después del 6 de enero. Claro, y con eso tienen contenido a Rusia un rato, para que no siga ganando terreno y queden mejor posición para negociar. Ese es el objetivo de esas minas, que son eh, absolutamente eh, temporales, no son persistentes. ¿Qué se sabe de, sobre la ruptura de cables submarinos en el Báltico? averías afectaron a cuatro países miembros de la Unión Europea y de momento son investigadas como un sabotaje o incluso terrorismo. El 18 de noviembre pasado se dio a conocer que dos cables de telecomunicaciones que pasan por el fondo del mar Báltico sufrieron daños que los dejaron inhabilitados. Uno de ellos une a Alemania con Finlandia y el otro a Suecia con Lituania. Las averías que causaron la suspensión de servicios a través de estas rutas han dado pie a una amplia gama de suposiciones acerca de sus causas, desde incidentes de navegación hasta posibles actos de sabotaje. De manera preliminar, varios países del área han abierto investigaciones sobre posibles sabotajes e incluso terrorismo. Algunas autoridades han sugerido de antemano una presunta implicación de Rusia y de China. El cable fue cortado el domingo por la mañana abiertamente hacia las 10 de la mañana. Los sistemas informaron inmediatamente que habían perdido la conexión. Se realizaron más investigaciones y aclaraciones y resultó que estaba dañado. Declaró Andrew Semerwetschius, director de tecnología de tele compañía de telecomunicaciones con sede en Estocolmo. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró el martes que los acontecimientos deben considerarse como un sabotaje y acción híbrida, aunque no queda claro quién sería el responsable. Nadie cree que estos cables se hayan cortado por accidente, y tampoco me gusta creer en la versión de que fueron anclas que fueron accidentalmente daños en ellos, señaló ante la prensa. El portavoz del Kremlin, dimitri Peskov, rechazó cualquier sospecha de implicación de Moscú en los hechos, calificando esas sugerencias de absurdas y ridículas ante la ausencia de reacciones a la actividad subversiva de Ucrania en el Báltico. No se sabe quién poder sido. Puede ser un, un, un falsa bandera o... O no sabemos, puede haber sido incluso Rusia o China no sé, pero como para dar un golpe así sería una reacción conjunta en la, el lanzamiento de los misiles pero no hay no hay suficiente elementos para pronunciarse sobre quién podría ser el autor de ese tema así que no quiero especular con el tema, porque sería no tenemos los suficientes antecedentes como para hablar del tema. Esta tarde Putin ha dicho que los misiles utilizados eran nuevos y que se dispararon como parte de una prueba en condiciones reales. Las pruebas de video sugieren que los misiles llevaban ojivas rel relativamente pequeñas, impacto explosivo relativamente pequeño no sería coherente con la declaración de Putin de que se trataba de una prueba. De hecho, dada la su su supuesta velocidad de 12.500 km a la hora, la fuerza cinética por sí sola podría causar daños significativos a un objetivo preciso. Según ha declarado hoy el portavoz del Pentágono, aunque a Estados Unidos le preocupa el uso por parte de Rusia de un nuevo tipo de arma, en concreto un misil balístico experimental de alcance intermedio, Ucrania ha resistido ataques de Rusia con ojivas significativamente mayores, posiblemente refiriéndose a las bombas planeadores FAP-1500 y FAP-3000, que Rusia ha estado utilizando ampliamente en los últimos meses. Así que oficialmente no hay nada aquí por lo que el Pentágono deba preocuparse realmente. Eso es, por supuesto, oficialmente. Eso dicen de la boca para afuera. A puerta cerrada, la idea de que Rusia haya utilizado con éxito nuevo y experimental contra Ucrania, probablemente esté causando algo más de preocupación. La OTAN y Ucrania mantendrán conversaciones la próxima semana en Bruselas para abordar el lanzamiento por parte de Rusia del misil hipersónico experimental de alcance intermedio, según informaron los diplomáticos este viernes. Entonces, quiere decir que les preocupa realmente. El Consejo OTAN-Ucrania se reunirá el próximo martes a nivel de embajadores en un encuentro convocado por Kiev tras el ataque a la ciudad de Nitro-Petrovsk, esa vez, según confirmaron funcionarios a la AFP, que la agencia france El aplazamiento se produjo después del discurso televisado del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que confirmó que Rusia había atacado una instalación en Ucrania, una instalación militar, por cierto, utilizando un nuevo misil balístico hipersónico de mediano alcance denominado Oreshnik. Según Pustin, este despliegue fue una respuesta a los planes de Estados Unidos de producir y desplegar misiles de alcance intermedio y corto. Aunque antes del ataque ruso, Ucrania había lanzado seis misiles balísticos Atakams de fabricación estadounidense contra el territorio ruso, el 19 de noviembre, seguido de ataques con misiles británicos Storm Shadow y estadounidenses HIMARS, el 21 de noviembre. Desde ese momento, el conflicto regional en Ucrania, provocado previamente por Occidente, adquirió elementos de carácter global, afirmó Putin. Putin también detalló que el Oresnik es un misil balístico hipersónico que puede alcanzar velocidades de hasta 10 veces la velocidad del sonido lo que hace prácticamente imposible de interceptar. Según fuentes rusas, su alcance es de 5.000 kilómetros y puede transportar de entre 6 a 8 ojivas, tanto convencionales como nucleares. Por su parte, el Pentágono afirmó que el misil ruso estaba basado en el misil balístico intercontinental ICBM-R-26 rubes y confirmó que Estados Unidos había son, sido notificado del lanzamiento a través de los canales de reducción de riesgos nucleares. Pero ellos se avisan que misil van a lanzar, y que características para que no no, no piense que es un arma nuclear y que pueda haber una respuesta nuclear al respecto. Por eso es que se avisan mutuamente, de acuerdo a los converios que tienen, dios Cuando cuando se produjo el lanzamiento, después que Putin cambió la doctrina nuclear, la prensa y todo el mundo esperaba una respuesta nuclear de Rusia. Estaban todos asustados. Afortunadamente no se produjo la respuesta nuclear porque por la inteligencia de Putin no cayó en la provocación y por la intervención del cielo. El cielo intervino directamente para impedir un ataque nuclear. Hemos dicho muchas veces acá, en este micrófono, de que Todavía no es el tiempo para que se produzca ese ataque, porque tiene que ocurrir primero la intervención del cielo, el gran aviso, porque si no, nos perdemos todos. Entonces... Eh, Por eso que los extraterrestres, por instrucción de los genios solares, intervinieron para evitar que se corriera el riesgo de lanzar misiles nucleares. Y estuvieron vigilando los posibles lanzamientos desde Rusia y los posibles lanzamientos desde Estados Unidos porque si se lanzaba algo desde Rusia la respuesta de Estados Unidos sería inmediata entonces había que estar en los dos lados no es que se trata de, de estar en un solo lado tiene que estar en los dos lados así que eso es lo que les puedo decir mis queridos auditores Ustedes pueden creerlo o no, pero yo tengo que decirles lo que yo sé como verdad. Ustedes son dueños de creer lo que quieran. Aquí tengo algunas, eh, un artículo muy interesante que, que se refiere a... A la situación se hace una analogía entre Donald Trump y el presidente Jackson. Porque Donald Trump está tomando una posición que quiere ir contra el Estado Profundo. Está cansado, él es un hombre poderoso, no tanto como el Estado Profundo, pero es poderoso, millonario. Y quiere de alguna manera forma tratar de levantar a su país y dejar esa esclavitud del Estado Profundo. Y entonces, esa situación, por un lado, y el hecho de querer buscar la paz, puede provocar, no digo que sea, pero está expuesto a que sea asesinado en cualquier momento, porque los globalistas, los dueños del mundo de las armas, los que han ganado tanta plata con esta guerra. Están enseguecidos. Y que son los que dicen esas locuras. de que En el fondo. Quieren avanzar en la guerra. Escalar más en la guerra. Para que no sea posible echar pie atrás. Por eso que hicieron este tipo de cosas. Y creo que van a seguir haciéndola Pero seguramente van a cambiar la estrategia, por eso se van a reunir para cambiar la estrategia y algo van a hacer. Esta gente no se queda tranquila, tienen mentes diabólicas, son inteligentes para el mal, entonces siempre van a inventar una nueva estrategia. Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump puso en la oficina oval de la Casa Blanca un conocido retrato de Andrew Jackson el séptimo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar poco de esto, pero eh, es muy interesante las cosas que se dicen acá, porque él quiere hacer lo mismo que hacía Jackson. Jackson fue lo trataron de matar tres veces. ¿Por qué? Porque quería eliminar la Reserva Federal en ese entonces, porque ya los dueños del dinero, los Rothschilds, Eran dueños del Banco Central de Estados Unidos, que no se llamaba Reserva Federal en ese entonces, pero era el Banco Central de Estados Unidos. Y ellos querían tener su propio dinero. Este señor Jackson quiso hacerlo y lo trataron de matar tres veces. Afortunadamente no lo pudieron matar, pero por ejemplo, Abraham Lincoln, que lo hizo, lo quiso hacer, lo mataron. ¿Y quiénes? Los mismos, Rothschild. Durante aquella Segunda Guerra de la Independencia, Andrew Jackson, convertido en general, se destacó simultáneamente por su capacidad como militar y por su habilidad como diplomático, venciendo las tribus Creeks e imponiéndoles un tratado de paz bajo muy duras condiciones. En 1832, Jackson vetó una ley que prorrogaba la existencia Un banco central simultáneamente público y privado, creado inicialmente por Alexander Hamilton, el primer secretario estadounidense del Tesoro. También utilizó el veto contra la recreación de la Reserva Federal y se preocupó por garantizar el pago de toda la deuda pública estadounidense. La efigie del séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, aparece en los billetes de 20 dólares estadounidenses. En el imaginario popular, Jackson simboliza la resistencia social frente al mundo de la finanza. Que esto esto es muy importante porque frente al mundo de la finanza, como si, si si fuera de Estados Unidos, cómo podría haber resistencia en forma interna, ¿me entiende? Es el mundo de la finanza, pero la finanza dirigía desde Londres. Desde la City de Londres. De los Rothschild. Ahí estaba el conflicto. Y esto es parecido a lo que la acción es parecida a lo que quiere hacer Trump. Por eso que es peligroso que lo maten. Y existe riesgo. El 13 de julio del 2024, el candidato Donald Trump fue blanco de un intento de asesinato. El Secret Service, Secret Service el órgano encargado de garantizar la seguridad de las personalidades estadounidenses, reconoció que la protección de Trump no ha correctamente, pero nadie ha sido sancionado. Andrew Jackson y Donald Trump, el ejemplo de los principios del presidente Jackson, se convirtieron en una doctrina gracias a su secretario particular. Esa doctrina se articula alrededor de dos ideas fundamentales. Desde el punto de vista táctico, desplazar los conflictos existentes entre los estados y el poder federal asentado en Washington hacia la división existente entre el pueblo y las élites de la costa este. Desde un punto de vista estratégico, reemplazar la guerra por el comercio lo que quiere hacer Trump. En su época, Andrew Jackson trató de reformar el sistema electoral de manera que todas las personas de sexo masculino tuvieran derecho a votar sin importar el color de su piel, pero solo logró imponer el sufragio universal para la elección de senadores. Hoy Donald Trump quiere extender el sufragio universal a la elección presidencial suprimiendo los colegios electorales, cuyos miembros siguen siendo designados por los gobernadores de cada estado. O sea, quiere ser más popular, más populista. Donald Trump, al igual que Andrew Jackson, se ha apoyado constantemente en el voto popular. Los dos hicieron campañas electorales que han sido tituladas de populistas, porque responden a las esperanzas de la gente en vez de exponer las soluciones que las élites quieren. Andrew Jackson quiso poner fin a las guerras contra los pieles rojas, desplazándolos e indemnizándolos, y la historia ha demostrado que los resultados no fueron los mejores. Es de temer que Donald Trump aborde la cuestión israelí-palestina de la misma forma, indemnizando a los palestinos y desplazándolos a la fuerza hacia el Sinaí. Esto sería una manera de poner en el mismo plano el destino manifiesto de Estados Unidos y el expansionismo de los sionistas religiosos. Ese riesgo existe, pero por ahora nada permite afirmar que va a convertirse en realidad. Bueno, algunas cosas que quise destacar me parecieron importantes tremendamente importantes y relevantes por eso se los quise eh, mencionar la verdad es que sí. bueno vamos a continuar con este tema que estábamos hablando respecto de, empezamos la semana pasada a hablar eh, sobre enseñanzas cósmicas del... dadas por la extraterrestre a Eugenio Siragusa, eh, que, que son y tienen relación con, con lo que muchas veces los auditores nos dicen, cómo podemos elevar nuestra conciencia. Primero tenemos que entenderla para poderlas hacer las lecciones correctas y así podemos poco a poco elevarla. Ahora ha llegado el momento en que a la humanidad de la Tierra se le dará un nuevo conocimiento a fin de que tenga una nueva comprensión de los acontecimientos que van a acaecerle para que en el futuro el desarrollo de la vida, pueda continuar en paz y armonía. El hombre ahora está por verse inundado por una energía renovada, que al mismo renovará. De tal forma que en un futuro próximo, el hombre tendrá conocimiento justo y la comprensión necesaria para modificar la energía del universo a su propia ventaja personal y para el bien de todos. Él, entonces, conocerá que la estructura del universo y la energía que lo mueve no tienen nada que ver con las interpretaciones teosóficas ni con el misticismo devoto de las religiones de la Tierra, que ahora han cumplido su tiempo y deben ser sustituidas por una nueva forma de búsqueda y conocimiento a nivel científico. Perdón. Hemos dicho que la luz es una corriente de corpúsculos de energía con movimiento ondulatorio. Si la velocidad de la corriente corpuscular aumenta, la longitud de onda disminuye. Esto significa que la luz tendrá otra forma de movimiento y una diferente forma de corriente corpuscular. Pero esto también quiere decir... Perdón. Decía, perdón. Pero esto también quiere decir que se tiene un diferente tiempo, porque tiempo y movimiento van ligados. O sea, debido a que el espacio está en movimiento, es necesario y el tiempo esté en relación con el espacio. Por lo cual, ese, el espacio es al movimiento como el tiempo es al espacio. nos explicaremos mejor tomando como ejemplo un un platillo volante. Ya hemos dicho que el universo está lleno de líneas de fuerza magnéticas que constituyen la base de su estructura y de su evolución. Lo que nosotros llamamos hoy platillo volante no es otra cosa que un trazador magnético, o sea, una nave espacial concebida y construida según los principios de la mecánica celeste, por la cual, puede navegar siguiendo la ruta trazada por una línea de fuerza magnética. Un trazador magnético, pues por los motivos mencionados, se comporta como una verdadera nave corpuscular. De hecho, emplea energía en forma de luz, por lo cual está en condiciones de variar y modificar las líneas de fuerza del universo en perfecta sintonía con las leyes de la mecánica celeste. ¿Por qué, pues, nave corpuscular? Porque la luz que emite, y que nosotros conocemos bien por haber visto su destello muchas veces en nuestros cielos, en una amplia gama de colores, está creada por una corriente de corpúsculos energéticos con determinada frecuencia de longitud de onda. Cuando los pilotos de la nave espacial deciden aumentar la velocidad de la corriente corpuscular, provocan una disminución de la frecuencia de longitud de onda de la luz. Sucede entonces que la luz adquiere otra forma de movimiento ondulatorio y una forma distinta de corriente corpuscular. Esto provoca un potenciamiento del campo magnético que envuelve la nave, cuya energía, además de mantener continuamente en un estado de imponderabilidad al medio, produce una excitación de los elementos atómicos perennemente presentes en los espacios interplanetarios y extragalácticos. Con impulsos oportunos obtenidos por medio de instrumentos a propósito, los pilotos de la nave pueden alcanzar la velocidad deseada. Esto quiere decir que el medio puede alcanzar un desplazamiento más rápido que la luz. Cuando esto sucede, la nave corpuscular entra en un nuevo tiempo, y es por esto que desaparece de nuestra vista, porque entra en otra frecuencia de tiempo, donde existe otra forma de movimiento de la longitud de onda de la luz. Aquí está el por qué antes he dicho que el espacio es al movimiento lo que el tiempo es al espacio. Porque la nueva frecuencia, determinada por el aumento de la velocidad de la corriente corpuscular, proyecta la nave en una diferente dimensión espacio-temporal, distinta de aquella a la cual estamos sujetos nosotros, los hombres de la Tierra, provistos de órganos de visión que están ajustados, para captar únicamente la frecuencia del espacio luminoso de nuestro sol. Acá solamente captamos la luz blanca, la luz visible. Es evidente en este punto que la nave corpuscular deben viajar seres cuyos cuerpos, por la evolución de la conciencia colectiva, están estructurados por un campo de fuerza que se halla al mismo nivel de aquel que normalmente va con la forma superior de movimiento y con la diferente forma de frecuencia. De otra manera estos seres no podrían hallarse en otra frecuencia de tiempo donde existe otra forma de movimiento esto es como denso ¿eh? realmente es denso para entenderlo es, no es fácil de entender queridos por eso que por eso que se lo comparto y no y no no quiero no eh, como pesado el, el, el tema para tratarlo, entonces por eso que lo tenemos que tratar con, digamos que de a poco, vamos a ir compartiendo algunas cosas que hemos visto en, en, en redes que de alguna manera Creemos que son importantes comentarlas para que vean cómo están los engaños en todas partes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis queridos auditores. Por eso que se los quiero compartir, si ustedes me permiten. No, eso no es. Perdón. Gracias a los que les lo quería compartir. ...con con un gran... ...y si es lo mejor, que te lo vendieron con un progreso, nos dieron libertad. libertad para seguir objetivos de mierda. Estudiar para ser el mejor esclavo del sistema, trabajar 60 horas con ese coche que no necesitas, porque claro, ¿qué más da la libertad real si puedes tener un iPhone nuevo cada año? Mientras tanto, los genios globalistas que manejan todo desde sus torres de marfil nos miran con cara de asco, nos drogan con entretenimiento vacío, luchas absurdas, todo mientras te convencen de que persigues algo importante y ahí estás tú, luchando por tu próxima promoción, mientras ellos se frotan las manos. El famoso virus woke, esa joyita moderna, es la mejor distracción. Te entretienen con luchas culturales para que no te des cuenta de que las cadenas siguen ahí. Masculinidad, y la menciones, nadie se ha vuelto una mala palabra. Nos quieren débiles, nos quieren dóciles, y lo peor de todo, nos quieren callados. Y tú, como buen soldadito, lo aceptas. Te tragas el veneno woke mientras las élites se ríen. Les diste el control y ahora que lo tienen, no te lo van a devolver. Así que, ¿qué nos queda? Resistir. Simple. Sí. Bueno, ahí teníamos una cosa que me pareció interesante para compartir, por eso es que se la se lo puse. Y esto es muy breve. ¿Sí? Precaución en el norte de Europa. El lunes Suecia comenzó a enviar panfletos a sus ciudadanos instándoles a prepararse para la posibilidad de una guerra mientras que Finlandia lanzó un sitio web que recopila consejos útiles en caso de conflicto. Los dos países abandonaron décadas de no alineamiento militar para unirse a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Desde que estalló ese conflicto, Suecia instó repetidamente a su población a prepararse mental y logísticamente ante la posibilidad de una guerra. Un folleto distribuido por la Agencia Sueca de Contingencias Civiles reúne consejos sobre cómo prepararse para emergencias como guerras, desastres naturales o ciberataques. Se trata de una versión actualizada de un documento que Suecia ha publicado desde la Segunda Guerra Mundial. El documento de 32 páginas incluye consejos de preparación, como tener reservas de alimentos no perecederos y almacenar agua. En las próximas dos semanas se enviarán más de 5 millones de folletos a los hogares suecos. Por su parte, Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, lanzó el lunes un sitio web con consejos sobre cómo prepararse para diferentes tipos de crisis. Bueno, ahí teníamos eso para compartir con ustedes. Seguimos entonces. Aquí viene algo muy importante que creo que vale la pena escucharlo con mucha atención. Los campos de fuerza de los cuales está lleno el universo son creados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Santo, la inteligencia cósmica universal. Estos campos de fuerza, por tanto, no son materia, sino espíritu, o sea, energía. Hemos dicho, lo, y los físicos lo aceptan todos hoy día, que la materia es otra forma de energía. Ojo. O, o la energía es otra forma. Claro, la materia sublinada es energía. Son estos campos de fuerza los que crean el movimiento, la rotación y el pulso del universo. Ahora está claro que cada hombre, como materia vivificada por la energía, tiene un determinado campo de fuerza propio. Este campo de fuerza es el cuerpo etéreo, mejor dicho, el alma. O sea, en realidad, más que el alma, es el cuerpo astral, la energía psíquica que estructura la forma material, la misma que la ciencia parapsicológica define como campo estructurador de forma. Si este campo de fuerza del hombre está en armonía y en equilibrio con las leyes de la creatividad, también las células de su cuerpo existen estarán en consecuencia en armonía y equilibrio. Asimismo, la pulsación del corazón, la respiración y el movimiento de la sangre, debido a que el campo de fuerza del hombre forma parte del campo de fuerza divino, que pone en movimiento la pulsación del corazón, la respiración y, por tanto, la vida. Entonces, hasta el cuerpo físico nuestro tiene origen divino, mis queridos auditores y asimismo sucede en el cosmos exactamente de la misma forma. Esta es la razón por la cual en la nave corpuscular debe de haber seres en condición de poder pasar de una frecuencia de tiempo a otra, sin que la estructura celular de su organismo se resienta lo más mínimo. Esto es posible sólo en el caso de que la energía psíquica o campo de fuerza que estructura el cuerpo posea las cualidades necesarias para la repentina sintonía con los campos de fuerza de las formas de movimientos superiores que crean una diferente frecuencia de tiempo. Es como bien denso esto, pero... Aquí queda claro el origen divino de nuestro cuerpo físico también, mis queridos. Se han puesto a pensar qué significa, por ejemplo, cuando se produce la fecundación, que se, un embrión un óvulo fecundado se transforma en un embrión y ese embrión se empieza a dividir eh, en dos células primero, después en cuatro y así sucesivamente hasta en forma exponencial. eso Ese, ese pequeño embrión con varias divisiones se llama mórula. Después se empieza a, di a, a diferenciarse, se llama gástrola. Y después de esa diferenciación Ese embrión fecundado cae por los conductos eh, del ovario hacia el útero, y en el útero se implanta. Y ahí al implantarse entra el espíritu. Cuando no tiene que producirse, porque la, la fecundación se ha producido, pero no, no hay un, una... El plan divino detrás de ese nuevo ser, simplemente ese ese pequeño óvulo fecundado que es un embrión, no se implanta y es evacuado. Fijan? Porque no hay un espíritu, no hay un, un, un, un respaldo espiritual a este proceso. ¿Me explico? Ahí entra el espíritu, en el momento de la implantación. Y ahí empieza a crecerse y a diferenciarse cada vez más. y ¿Cómo creen ustedes que pueden ser los genes los que dirigen todo eso? ¿Cómo no entender, conociendo un poquito lo que es la embriología de un crecimiento de un ser? Que a partir de un embrión básico, y empezar a diferenciarse y formar órganos, extremidades, el cerebro, los, los órganos adentro todo eso, esta complejidad y órganos que funcionan en forma individual porque y en forma automática, nosotros no intervenimos. Yo no intervengo, no, no le doy una orden a mi estómago para que haga la digestión. ¿Se fijan? Eh, qué sé yo. Entonces, son funcionamos en forma perfecta. Nosotros no lo sabemos porque estamos tan acostumbrados y no sabemos por qué funciona los sistemas digestivos, circulatorio y todo, no saben por no sabemos por qué son, funcionan. La medicina no lo sabe. Sabe, conoce los procesos que se desencadenan. Los pueden decir de memoria, pero ¿por qué y cómo se desencadenan? ¿A partir de qué se desencadenan? No lo saben. Porque está relacionado con un tema espiritual, porque está relacionado con el, el, la parte espiritual que finalmente le entrega el funcionamiento a través de el cuerpo más grosero de los cuerpos invisibles, que es el cuerpo etérico, donde están los centros de energía y los centros de energía eh, movilizan cada una de las cosas que tenemos, las funciones que tenemos que eh, movilizar en nuestro cuerpo físico. En fin, es un tema apasionante, pero bueno, es un poco denso, por eso es que hay que irlo digiriendo de a poquito. Vamos a continuar entonces con otra cosa ahora, que son preguntas y respuestas del estigmatizado. Giorgio Bon Giovanni, enseñanzas espirituales, por cierto, para este tiempo. Pero antes de eso vamos a compartirle algunas otras cositas que tenemos acá, ¿eh? ha comenzado la producción en masa de refugios antibombas móviles diseñados para proteger contra amenazas como radiación, ondas de choque y desastres naturales, anunció el Instituto de Investigación del Ministerio de Emergencias. Los refugios denominados Club M tienen el aspecto de contenedores de carga reforzados y pueden instalarse en el permafrost del norte de Rusia. Según el Instituto, una unidad estándar tiene capacidad para 54 personas, con la opción de añadir módulos adicionales. El anuncio llega en un momento de alta tensión global, mientras la guerra avanza en Ucrania hacia una fase que funcionarios consideran como la más peligrosa desde el inicio del conflicto. Ahí teníamos una cosa. Ver, aquí tenemos muchos esto es muy importante se los leo el general flynn un general norteamericano advierte que el bombardeo a Rusia por parte de biden ha encendido la Mecha que desencadenará la tercera Guerra mundial es un general estadounidense los líderes estadounidenses exigen la destitución inmediata de biden en virtud de la enmienda 25, en respuesta a su aprobación del bombardeo de Ucrania contra Rusia. Ahí tenemos algo muy interesante. O sea, quieren... De alguna manera, los militares son los los más... Aunque ustedes no lo crean, mis queridos los más pesurados y los más aterrizados en Estados Unidos son los militares. Porque, bueno, ellos saben conoce la situación y saben las posibilidades que tienen ellos o no tienen contra Rusia y saben del peligro que sin, lo que significa contra Rusia. Los que están con la locura viva son el complejo militar industrial, que son los los dueños de la fábrica de armas que ganan pero nunca han ganado más plata y la ambición mata al hombre, lo enloquece, lo maneja, lo lo posee. Entonces, esos son los que... Le dan la orden a Biden para que diga esas tonteras. Pero Biden no tiene... No está ni en, en sus sano juicio. Así que Biden no es que dé la orden. Biden transmite. Es un parlante nomás. De, transmite lo que le dicen los otros. Como todos sabéis... Nuestra misión se divide en tres temas que confluyen en un solo punto de referencia que es Jesucristo. El anuncio de su mensaje y de su segunda venida, la lucha en contra del anticristo y la ayuda hacia los que sufren, dentro de nuestras posibilidades. Como habéis visto y leído en nuestras páginas web, en este mes hemos concentrado nuestras actividades en Palermo, donde nos hemos ocupado de varios eventos. Algunos de vosotros, representando a toda el arca de Pordenone, estaban presentes en la manifestación del 18 de julio, a la que participaron grandes personajes, periodistas y magistrados. Aunque no todos perciben la atmósfera de grave peligro, hoy en Palermo estamos viviendo una fuerte pretensión. Desde hace años os digo que la ciudad del apocalipsis de la que parten los input energías inexplicables donde se manifestarán eventos extremos en el bien y en el mal, me recuerda la Nueva Jerusalén, la antigua provincia del Imperio de Estados Unidos con todos sus aliados, cuya capital es Roma, era Roma, hoy, en Nueva York, la capital del Imperio, digo. Era en los tiempos de Jesús la capital del mundo. Aquí vivía el emperador Tiberio, que a través de sus embajadores era informado de lo que acontecía en Jerusalén, haciendo una, una analogía entre lo que, es, lo que fue el Imperio Romano y lo que hoy día es el Imperio Norteamericano. Como por ejemplo, la, de la presencia de un personaje de nombre Jesús que cumplía milagros, y en ese momento en el que se decide el destino de la humanidad. Hoy en Palermo no está Jesús, ni el proceso en su contra. Desde el punto de vista espiritual, si queremos hacer una comparación, Existe una situación que podría desatar una cadena de eventos que tendrían un efecto dominó y que involucrarían involucraría a toda Italia, Europa y a todo el mundo occidental, incluidos los Estados Unidos. Cuando en vuestras oraciones y en la meditación pensáis en mí y en todos nosotros que estamos en Sicilia comprometidos en esta batalla social y en la divulgación del mensaje de Cristo, debéis elevar un poco la Modo de, vuestro modo de pensar, cuando participáis con vuestros escritos y con vuestra presencia, yo deseo que vosotros, los hermanos de las arcas, tomáis conciencia de que estáis participando a algo que solo en apariencia es circunscrito, local o al máximo nacional. Os aseguro, sin embargo, que a nivel espiritual no es así. Desde hace años explico lo que son las energías y las almas colectivas. Si me encuentro siguiendo mi misión en este lugar no es casualidad. Así como lo era cuando obré cinco años en Uruguay. El lugar donde vivo ahora y donde viviré por no sé cuántos años es con toda probabilidad el último que visitaré y que concluirá mi misión y la completará. En esta ciudad a veces aparentemente y otras concretamente se manifiestan eventos terribles que involucran a todo nuestro país, procesos mafiestados, chantajes, pacto negociaciones, pero se desarrollan también fuertes energías espirituales que involucran a todo el mundo. Yo sé quién es el anticristo, pero no lo puedo decir. Él vive en Europa y a menudo va a Palermo. Está claro que no va para jugar un partido de fútbol. he sabido que él tiene en manos junto a otras personas la economía del mundo. Se acabó el tiempo de rezar y meditar solamente, porque ahora se tiene que transformar en acción cotidiana concreta. Jesús regresará y nosotros tenemos que hacer nuestro deber. No tenemos la posibilidad de derrotar al mal con nuestros medios físicos, pero tenemos la gran oportunidad de crear un escudo alrededor de los discípulos de Cristo, de los laicos o de los que estén comprometidos en evidentes actividades espirituales Con nuestra oración nuestra presencia o nuestras acciones sucede a menudo que algunos de vosotros se dejan llevar por la frustración y te digan además de dar una ayuda económica escribir una carta o apoyarte yo que estoy haciendo esta es una tentación que nos tiene que afligir porque la presencia espiritual ideal la cantidad de personas que promueve protege apoya a una determinada misión o acción crea que Crea un escudo de energía espiritual que impide al mal entrar en acción. Yo creo muchísimo en la oración dirigida a Cristo. Si no podéis moveros de nuestro de vuestro lugar a, e ir a Sicilia, participad desde casa. Nuestra presencia, nuestra unión es fundamental, importantísima, porque crea un escudo protector crístico alrededor de los justos. Incluso de mí porque os represento en las conferencias, en las reuniones, en el transmitir al público la verdad de Cristo. Debemos hacer todo esto también en las batallas sociales, dando la cara. Cuando os llega una petición, no penséis que vuestra firma cuente poco. No es así. Es importante, inmensa, más de lo que podáis imaginar. Es una manifestación de energía espiritual que impide a la mano homicida de entrar en acción la detiene o la hace temblar de miedo. Esto es verdad, y si no creemos en ello, nosotros que seguimos un camino espiritual, entonces no creemos en nada. No me estoy exaltando. El anticristo no soporta todo esto. Le molesta, hasta el punto que hace mover sus peones con la intención de contrastarnos en Palermo, así como en Roma y Nueva York, sin minimizar a las demás organizaciones criminales Se organizan fuerzas muy poderosas. Recordaros, estas tres ciudades son fundamentales. Aquí se está jugando una partida que provocará los acontecimientos que involucrarán a todo el mundo. Porque en estos lugares, individuos muy poderosos deciden los destinos de los hombres del planeta Tierra. Por consiguiente, nosotros somos llamados a una misión muy importante y debemos insistir sin ceder. Nosotros, que predicamos el Evangelio, Jesús, los eventos, las profecías, apoyamos a los hombres justos, sosteniendo estas fuerzas con nuestro escudo espiritual. Os aseguro que nosotros no somos solo comparsas, como puede parecer, sino protagonistas por motivos de la razón espiritual que os acabo de explicar. Os dejo a vosotros entender el porqué. Nuestro trabajo molesta al poder del anticristo. Y esto me hace feliz. Pero si perdemos la unión, vencerán ellos. La lucha continúa. Y no nos tenemos que detener. Os quiero recordar que muy pronto se desencadenará una serie de eventos, no solo catastróficos, sino también positivos, que nos afectarán a todos, y la gente no sabrá dar ninguna explicación. Como yo ya os he dicho, las arcas son células espirituales, llamémoslas ashram, creadas por el cielo por dos motivos, para tener unidos a los hermanos espirituales, y porque un día miembros de las mismas que dedican su vida a la lucha social, a la oración, a la lucha contra la mafia y demás, deberán ser protagonistas a la hora de explicar los eventos que están ocurriendo. Todas las personas, desde los vecinos de casa hasta los más desconocidos, saben quiénes somos, lo que hacemos y por qué existimos. Ellos nos identifican como aquellos que hablan de Cristo, de UFO y de las profecías, pero cuando, ocurrian, cuando ocurran cosas extrañas, místicas en el cielo o en la tierra, para todos nos buscarán desesperadamente hay señales también ahora a pesar de que la gente se obtiene en no quererlas ver pero un día involucrarán a toda la gente sucederá yo no hablo por casualidad también en busca hemos organizado algunos eventos pensáis que la gente se haya olvidado aparentemente sí pero un día los habitantes de esa zona desesperados Echarán al suelo vuestro portón y querrán saber por qué a las 3 de la madrugada el cielo está iluminado por esferas de luz, mientras en Boloña estará en plena noche. No irán donde el alcalde y tampoco donde el obispo. Se difundirá entre la gente que hay personas que saben explicar lo que sucede. La información colectiva que se propaga entre las personas tiene mucho más poder que la televisión. En Sivitananova, Sivitanova, Marque, a 10 kilómetros de mi casa, vivía Pascualina Pesola, llamada Montesanta. La clarividente que falleció en 2006 a la edad de 97 años, poseía facultades para diagnosticar y, y, y, y hacer terapias. Si bien no hubiese participado nunca en programas de televisión, conferencias, entrevistas en la radio o en los periódicos, la fila de personas que iba a verla llegaba desde civitanova Marque a Porto Sanerpidio, kilómetros de coches que venían de todo el mundo. La gente quería que le visitara porque sabía ver la enfermedad dentro de las personas y la sanaba, mientras que a los enfermos terminales les decía el diagnóstico y les daba la bendición. La conocía todo el mundo porque la noticia se difundió fuera del Le Marche. Fueron donde ella cientos de miles de personas le dedicaron un libro solo después de su muerte. Recibía a la gente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerdo que iba gente también desde Sicilia. Esperaba días, comía en el coche para no perder el turno. Una ilustre desconocida a la que visitaban millones de personas sin necesidad de publicidad solo porque la voz se difundió entre la gente. El boca a boca es devastador. Se transmite a la velocidad de la luz gratis y te encuentran enseguida. Esto nos está pasando a Viene a, a nosotros y nos pasará en el futuro Ahora las personas dicen que no está pasando nada Pero saben quiénes somos Apenas empiecen a premiar los acontecimientos Y verán con sus ojos lo que habían oído decir Derrumbarán temerosos ese portón Y querrán saber dónde ir Entonces el cielo nos dirá qué hacer Y nosotros tendremos que responder dentro de nuestras posibilidades Le explicar a los demás que se está manifestando los signos de los tiempos, que está por regresar Jesucristo, que recemos, que estemos en paz, que digamos que los seres que nos visitan son extraterrestres y que quieren ayudarnos. Nos estamos preparando para esto, no se nos pide que hagamos ninguna filosofía. la pregunta de nuestros auditores, vamos a ir con las preguntas ¿qué les parece mis queridos auditores? ¿Qué dicen los seres más elevados con respecto a la posible guerra mundial y que pueda acabar con el mundo? Pregunta Dayana Rojas ¿Qué Dayana, mi querido no, no me acuerdo que tú no me hayas preguntado otra vez pero no importa si... si bienvenido en todo caso. los seres extraterrestres no son Dios los seres de luz no son Dios pero todos obedecen a una voluntad divina que es la más alta voluntad del cielo que es la inteligencia cósmica universal ella para abajo dicta lo que tiene que hacer y todos obedecen. Y esta fase la desarrollan justamente los extraterrestres que son seres de la cuarta dimensión que son los ángeles de ayer los extraterrestres de hoy y que tienen la posibilidad porque ser una dimensión más baja más cercana a la nuestra también de se, ellos son invisibles pero pueden hacerse visibles cuando ellos quieren. Entonces ahí los vemos. Vemos sus naves, o se presentan a veces y se, hacen, y se muestran físicamente. Entonces, eh, ellos pueden hablar, y de hecho lo han hecho con los presidentes, los líderes mundiales. Algunos lo escuchan y otros no. Y en esta oportunidad, en este impasse que hubo, y también lo hicieron cuando en, el año, en septiembre de 2022 eh, destruyeron el Nord Stream, eh, los norteamericanos con los ingleses, eh, y se temía una reacción fuerte de Rusia contra ese... Esos gasoductos que unían Rusia con Europa, intervinieron también. En esta oportunidad también intervinieron para impedir que se produzca una guerra nuclear, al menos por ahora. Ellos respetan nuestro libre del río, tanto en el bien como en el mal. Si nosotros hemos fabricado armas nucleares, por nuestra estupidez, por nuestra hambre de poder y de nuestra ambición de poder y nuestros instintos asesinos para dominar, para privilegiar la economía por sobre la vida humana, entonces tenemos que pagarlo porque hay una, una, una ley que se llama la ley del karma, lo que siembras cosechas. Si nosotros fabricamos. Bombas nucleares. O sea. Sembramos bombas nucleares. Vamos a tener que cosecharla. Pero. Si bien es cierto. Respetan el libre albedrío. Por ahora. No nos dejan usarla. Porque. Porque. Se perderían muchas almas, se perdería casi toda la humanidad. Ellos, el hombre va a poder usarlas y, y autodestruirse una vez que haya ocurrido la intervención divina. Porque en esas condiciones van a haber mu muchas almas que van a tener la posibilidad de salvarse. Hoy día prácticamente nadie se salvaría. Entonces, por eso que intervienen. Eso lo hemos dicho muchas veces en este micrófono, mis queridos auditores. Por ahora, intervienen, nos tutelan y nos gobiernan. Pero ellos no van a impedir que las usemos en un momento determinado. Pero sí van a impedir que nosotros con las armas nucleares destruyamos el planeta. Nos podemos matar todos si queremos. En nuestro libre albedrío. Nuestra estupidez. Nuestro karma, como se dice. Pero... No van a impedir, o sea, ellos van a impedir que destruyamos el planeta. Eso sí. Ahí sí que van a intervenir. Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir. Entonces, nos tutelan, al menos por ahora. De alguna manera, podemos decir que estamos protegidos de una guerra nuclear por los seres extraterrestres. Eso sí. Lo, lo puedo decir responsablemente. Al menos por ahora, digo yo. No siempre, pero por ahora, sí. Eso sí lo puedo decir. Vamos con otra pregunta. Nena, un saludo. Muy interesante tu programa. ¿Cómo es eso que almas colectivas existen? ¿A qué se refiere con eso? Nosotros como humanidad, mi querida auditora, estamos involucionando. Cuando tú ves esas patotas de, de personas que actúan con hordas para producir crímenes, actúan igual que una jauría de lobos o de perros, eh. rabiosos incontenible, como un alma colectiva, no como un ser individual, sin racionamiento, sin raciocinio, sin ningún tipo de discernimiento, llegan y actúan y se dejan llegar, porque el ser individual está involucionando o sea, evolucionando al revés, al alma colectiva, por eso es que vemos esos asesinatos, así, de ese tipo, masivos, masivos. Eh. Cuando esas patotas eh, golpean a, a una persona, a veces hasta matarla, eh, ya sea drogado, o, o con alcohol, sin ningún tipo de control, y le pegan en forma irracional hasta matarlo, en ningún momento se detienen, no, no, no se sensibilizan cuando lo ven que está casi destruido, le caigan patadas en la cara y que si yo y lo destruyen y lo matan actúa como un alma colectiva eso es un alma colectiva un alma es como como una como una manada de leones así actúa, es un alma colectiva no alma individual como como tiene un ser humano con discernimiento con raciocinio que que puede escoger y dar y, y mirar y visualizar lo que es el bien y lo que es el mal te fijas sino que como alma colectiva, así como un, como una manada, de bueno, eso es lo, lo más gráfico o como las yenas cuando has visto las yenas cuando atacan en grupo, eso es una una manada de yenas, es un alma colectiva. No hay al mendido a ley. Y eso es lo que está ocurriéndole a esta humanidad. Involución se llama eso. Vamos con la otra pregunta torres, muy interesante torres de la concepción el don Claudio la tierra va a ser destruida finalmente con la mano del hombre por eh, elementos externos como terremotos, un milenito gran... se acabará plato, en fin? mi querido amigo de Concepción qué, qué grato que nos, nos escuchen desde Concepción la tierra va a ser destruida no va a ser destruida la tierra la civilización humana va a ser destruida por las fuerzas de la naturaleza como consecuencia del accionar del como consecuencia de las elecciones equivocadas del hombre Lo, partimos el programa mencionando eso que es las malas elecciones del hombre, la, la justicia divina, eh, la que nos ha llevado a ese tipo de elecciones equivocadas. Sin lugar a dudas que la justicia de Dios se verifica como consecuencia de las acciones que desarrolla el ser humano en su paso por el mundo visible o material. Las elecciones basadas en el libro del Dios que se nos ha regalado,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 ...que algún día vos sos humanidad... ...lo que estábamos hablando con la pregunta anterior... ...de la auditora, el alma colectiva... ...en consecuencia el cielo... ...debe intervenir, ya que la civilización... ...superó al hacedor de maldad... ...al tentador... ...y a la prueba máxima que se nos pone para poder acceder... ...a formas superiores de conciencia... ...eso es lo que te puedo decir... ...mi querido auditor... ...entonces la tierra no va a ser... ...el planeta no va a ser destruido... ...la civilización va a ser destruida por las fuerzas de la naturaleza, aunque tú no lo creas, para impedir que las armas nucleares destruyan el planeta. Entonces, a impedir las fuerzas de la naturaleza que van a actuar por nuestra libre de riesgo equivocado, van a actuar contra nuestra Pero nosotros lo generamos. Y nosotros lo generamos porque nosotros, por nuestra falta de amor, si tú miras la gente como, como está hoy día, la gente no tiene amor. Y eso, ¿sabes dónde se manifiesta? En manchas solares. Las manchas solares son la fotografía de la falta de amor de la Tierra. Y, y como consecuencia de esa falta de amor y de esas manchas solares, el sol nos devuelve una energía compensatoria de equilibrio que es, determina catástrofes naturales. Y así nuestra falta de amor va a generar más y más manchas solares. Y esto va a seguir aumentando. Cada vez van a ser más grandes y cada vez más grande va a ser la respuesta hasta que finalmente... Las catástrofes van a ser de tal magnitud que la civilización va a ser destruida. Pero ha sido nuestra elección, ha sido nuestro comportamiento el que lleva a eso. Es una reacción natural, que no es una reacción de venganza de Dios, ni mucho menos, sino que es un proceso natural. Eh, la falta de amor se refleja en el sol y el sol manda una fuerza de equilibrio. Es como natural, es como es como cuando tú tienes un virus y tu, tu sistema inmunológico lo rechaza. Se defiende contra el virus, genera fiebre a lo mejor, eh, pero lo, lo, finalmente lo lo derrota el virus, tu sistema inmunológico. Esto es lo mismo. El sistema inmunológico del sistema solar o de la, o de la galaxia en este caso del Sistema Solar, va a derrotar este virus. Y este virus se llama el hombre de nuestro planeta. El hombre, la civilización. Ese es el virus que tiene el planeta Tierra. Y por lo tanto va a ser destruido. En forma natural, sin odio. Es una cosa, es un proceso natural que se produce por las razones que te estamos comentando. Se va a alcanzar a tirar una bomba nuclear en el Medio Oriente. Pero no se va a tirar bombas nucleares entre Oriente y Occidente, porque tanto Estados Unidos como Rusia tienen sistemas de respuesta automática Entonces, si se tira un misil, si Rusia le manda un misil nuclear a Estados Unidos, o viceversa, a Estados Unidos, a Rusia, viene la respuesta automática. Y esa respuesta es tan brutal que puede destruir el planeta. Entonces, es el problema que tiene esos sistemas, ¿ves? En cambio, entre Israel e Irán, no están esos sistemas, ¿te fijas? Eh, a lo mejor Irán le manda una bomba nuclear y Israel le devuelve otra. Pero eso no significa la destrucción de la humanidad ni del planeta. Entonces, de alguna en alguna parte vamos a tener que pagar el tema nuclear. Pero no se va a permitir la destrucción del planeta, eso por ningún motivo. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta más cambio de conciencia, Claudio pregunta Marisol Rivas desde Iquique si la gente no evoluciona y está en el pecado los materiales lamentablemente mi querida auditora muy buena tu pregunta porque da para mucha reflexión y es hasta filosófica te pregunta mientras no pase nada mi querida, te aseguro que no va haber un cambio de conciencia eh Por ejemplo, lo que pasó en Valencia, en España, esa catástrofe tan gigantesca donde hay más de mil muertos por las inundaciones. Eh, hay mucha gente que ha cambiado su conciencia, sin lugar a duda. En situaciones extremas el hombre puede cambiar su conciencia. Pero acá, mientras sigamos... Eh, Sigamos eh, con, en nuestro mundo, en pedido en nuestro mundo, enamorados de nuestro mundo que lo vemos tan sólido, no vamos a cambiar nuestra conciencia. Mientras sigamos yendo al mall, comiendo asado, eh, carreteando, eh, pensando en el carrete, pensando en las vacaciones, pensando en, en cosas así, te aseguro que no vamos a cambiar de conciencia. Estuvimos al, al borde de un, de un lanzamiento de un, de un misil nuclear. Eh, se difundió en muchas cadenas de noticias y en las agencias que difunden las noticias, en los grandes medios incluso, se hablaba con mucha soltura del cuerpo de un posible misil nuclear en el comienzo de una guerra nuclear. Y sin embargo la gente, tú le hablas del tema y la gente le refala. La gente anda preocupada de lo que va a comprar, de lo que va a almorzar, de lo que va de qué carrete va a tener. Como si no le fuera a afectar a ellos. Entonces, cuando tú haces esa pregunta que me parece buenísima, muy buena tu pregunta porque nos pega en el en el en medio medio donde nos tiene que pegar. Mientras no haya nada. Cuando caiga una bomba, cuando Chile entre en guerra, cuando a lo mejor ahí podemos empezar a, a cambiar de conciencia, pero mientras no pase nada, no tengamos nuestro mundo tal como lo conocemos, te aseguro, y no me voy a equivocar de que no vamos a cambiar nuestra conciencia, vamos a seguir porque estamos como zombies, estamos manejados por el control mental de una forma tan brutal que hacen hasta pruebas con nosotros. Nos ponen estupideces, a ver, qué grado de cuándo dominado nos tienen nos hacen creer que la tierra es plana o nos dan dos o tres argumentos y mucha gente lo cree. Entonces, y así, o que vivimos bajo un domo, y algunas cosas así, que no tienen ningún asidero ni ninguna lógica. Pero para que la gente, como la gente ya ha dejado de pensar, ya ha perdido la capacidad de pensar, sino que toma las cosas como vienen, le dicen algo y y ellos transmiten, dicen tal cosa, pero no se preocupa quién lo dice, ni de dónde salió la información ni nada. Transmiten nomás O oh, lo que lo escuché en las redes. Claro, y la gente en las redes habla, hasta tienen no tienen ni tienen, no saben, ni escribir, tienen falta de fotografía y sin embargo dicen tal cosa. O sea, cualquiera dice cualquier cosa y lo transmiten. Y hay verdaderas hordas de de tendencias que se, se promueven en las redes justamente por las élites porque están ensayando cuán grau, cuán estupidizados estamos. Ellos están probándonos cómo no estamos de estúpidos. Cuando nos planteen que el planeta es cuadrado y lo creamos, se dan cuenta que ya esto ya está listo para las para cocinarlo. Estamos listos. ¿Te fijas? Te lo digo como una como una exageración, pero así es. Entonces, te aseguro, mi querida, que no vamos a cambiar nuestra conciencia mientras las cosas estén como están hoy día. Porque la gente piensa que la guerra nuclear es un problema de allá, pero no saben que que una guerra nuclear nos afecta a todos y significa nuestra destrucción también, aunque no nos llegue ninguna bomba, porque existe un invierno nuclear Donde en menos de dos meses no, nos morimos todos, todos, los animales, las plantas, todo, todo, todo. Entonces la gente vive en tal ignorancia que fíjate que en, en, en Finlandia daban algunas eh, instrucciones para enfrentar una guerra nuclear. Y no saben de lo que están hablando, no saben lo que significa. Si eso no se puede enfrentar, no se puede enfrentar una guerra nuclear. Están pensando los parámetros de, a lo mejor, de Hiroshima y Nagasaki, donde las bombas eran de 80 kilotones. Hoy día hay bombas que son mil veces más potentes que esas. Entonces, no saben de lo que están hablando. Es una es una burla. Y lo hacen, ¿saben para qué? Para que la gente no proteste. Ah, una guerra nuclear, entonces quedan en conciencia colectiva de que no es una cosa tan grave. Si están dando un folleto para, para enfrentarlo, quiere decir que inmediatamente mente, la conciencia de la persona queda la idea de que no es, es algo amor una guerra nuclear entonces si achitan las instrucciones perfectas así que qué te no es tan grave y seguimos viviendo en la estupidez así es eso es lo que te puedo decir mi querido auditor y muy buena tu pregunta vamos entonces continuamos con lo que estábamos compartiéndoles mis queridos auditores Le preguntan a Giorgio, ¿puedes comentar la frase del Papa Francisco? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Respuesta Yo he recibido esta afirmación con mucho respeto. Finalmente entreveo una apertura, una tolerancia y no rigidez hacia los dogmas y las reglas de la Iglesia Católica. Al contrario de su predecesor Ratzinger y de muchos otros, a partir de los inquisidores hasta llegar a los últimos papas, aparentemente más democráticos, que continuaron con una política cerrada. Sin embargo, esta es una frase que demuestra gran apertura. Me ha gustado mucho porque dice, ¿quién soy yo para juzgar? Deja el juicio al señor en base a sus obras y declara que no está de acuerdo con el lobby gay, sectaria, refiriéndose a la Vaticana que comete delitos, injusticias, discriminaciones hacia los demás y utiliza la riqueza humana con fines de corrupción. El problema en este caso no es el hecho de que sean gays, sino delincuentes. Una banda de homosexuales, no todos, formada por cardenales, obispos y funcionarios del Vaticano, que han creado una asociación para delinquir cometiendo una infinidad de infamias. Yo estoy perfectamente de acuerdo con ello, así como lo estoy con muchas afirma otras afirmaciones suyas. Me emociona también su forma de obrar, de poner en práctica una metodología humilde que quiere llegar a la gente, a los niños, sin formalidades, haciendo discursos sencillos que todos pueden entender. Me gusta su carisma en el alabar a Cristo, en el decir, no miréis al Papa, id a Cristo. Está bien, pero no estoy completamente satisfecho, porque sobre esta persona carismática yo tengo expectativas superiores, de las que tenía sobre sus predecesores. Si él es como yo, si nosotros seguimos a Cristo y está en la cumbre de, de un poder que se puede usar a favor de Jesús, dentro de determinado plazo justo ya que obra en una institución donde hay mucho mal y es necesario ser astutos para desenvolverse en él, debería empezar a golpear con las cuerdas a los mercaderes del templo con acciones fuertes, claras, no secretas, tiene que cerrar para siempre el Banco del Vaticano, porque el Papa como una monarca tiene el poder de hacerlo, si no le matan antes. En base a investigaciones serias que he hecho y a las revelaciones de los arrepentidos de la mafia, yo considero que el Banco Vaticano estén depositados 2000 millones de euros de la mafia, el 30% del patrimonio. El Papa tiene que ir donde el director del Banco Ética o de otro banco que sea serio y trasladar los fondos de manera completamente transparente para destinarlos a obras de beneficencia y al Estado Vaticano. No podéis pensar que se pueda devolver todo a los pobres, de lo contrario la iglesia tendría que cerrar y no podría hacer más nada. Me parece que en el mundo hay medio millón de curas más o menos. Si yo fuera el Papa despediría a todos los curas implicados en actos de pedofilia, porque él sabe quiénes son y por desgracia es una cantidad espantosamente elevada miles y miles yo no juzgo a los curas gays a los buenos yo me los tengo cerca echaría de la iglesia a todos los curas vagos arrogantes asquerosos cobardes a los criminales pedófilos y orgiásticos no sé si irán al infierno pero una vez descubiertos serían arrestados y la justicia sería su curso seguiría su curso Yo aportaría otra reforma dando al sacerdocio a las mujeres. El Papa ha dicho algo que no me ha gustado. Respecto a ordenar mujeres sacerdotes, la iglesia ha hablado y ha dicho que no. Juan Pablo II se pronunció con una formulación definitiva. Esta puerta está cerrada. Pero recordemos que María es más importante que los apóstoles, obispos. Y entonces la mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los curas. Querido Papa... Si la, murgen, si la mujer representa a la Virgen, que es más grande que los apóstoles, tu afirmación es en una contradicción en términos. Si la Virgen es más grande que los apóstoles, los cuales están representados por los curas y los sacerdotes, se deduce que las mujeres son más grandes que los apóstoles. Por lo tanto, a estos les dejamos que hagan de monjas y a las mujeres que hagan de sacerdotes. De lo contrario, está diciendo una hipocresía. Si la mujer es más evolucionada, a los obispos hazles hacer de monjas, y a las monjas de obispos. sino no, ¿por qué hablas así? ¿Para hacerte publicidad? Yo pongo en práctica el discernimiento, y sobre todo, sobre esto no estoy de acuerdo con Francisco. Si el Papa diera el sacerdocio a las mujeres, los mil millones de fieles de su iglesia se convertirían en tres mil millones. Porque la mujer hoy ha superado al hombre como ética, sensibilidad y disponibilidad. Comparándonos con ellas, los hombres damos asco. La mujer, cuando sirve a Cristo, difícilmente se corrompe o se vuelve pedófila, porque es madre de sacrificio, es más inteligente cuando escribe y cuando habla, y de seguro tendría hacia los niños un comportamiento completamente diferente. Yo, que soy extremista, mandaría a casa a todos los sacerdotes y nombraría solo a sacerdotisas, pero dado que no es posible, me conformo con la igualdad. Otra reforma que haría es la teológica a los fieles les hablaría de la venida de Cristo, aunque no sepamos cuándo ocurrirá. Les dirá hasta atento que Cristo está regresando para juzgar, preparados. Y de esa forma suscitaría el respeto o temor de Dios. Admitiría las apariciones, explicaría el secreto de Fátima y después de haber mandado a casa a todos los cardenales criminales que son alrededor del 70%, nombraría cardenales inspectores a los misioneros Don Chotti, al Padre Escordato, al Padre Sanotelli, al Padre Mateo de Uruguay, y a los que, y los pondría a todos juntos en el Vaticano. El Padre Escordato, por ejemplo, da lecciones de teología en la Universidad de Palermo y se recuerda de sus pobres. Los curas de la calle no son cretinos, son teólogos, y saben hacer de cardenales. El Cardenal Romeo que tenemos en, en Palermo no sabe hacer de cardenal, no sabe nada de la pobreza, no entiende nada y no le interesa para nada. Así es como deberá obrar el Papa Francisco. Si no hace nada de todo esto, habrá sido solo un engaño. Si lleva a cabo la mitad de todo esto, honor a su coraje, porque, como he dicho, no será fácil. Si cumple la cuarta parte, le daremos un aplauso, ya que de todos modos hablaron le a alcanzar una meta. Si no hace nada, entonces habrá sido un siervo del anticristo. Quizás sea un gran ingenuo, pero cuando lo veo, yo me conmuevo porque me gusta como habla, como reza y como mira a la gente, con esa mirada limpia que tiene. Pero yo tengo que ver los hechos. Y antes o después los tendrá que hacer. Porque la obra de Cristo son las acciones. Aquí tenemos eh, donde Giorgio se refiere a, lo, a, lo, a un tema relacionado con, con la contaminación. Más allá de la buena capacidad de los ingenieros que proyectaron, si la reacción del gasificador que no ha ocurrido es porque hay una mano que impide a media Italia que salte por los aires, si después de 60 años nunca ha habido un accidente por las bombas atómicas de la base de Aviano, decenas de veces más poderosas que Hiroshima y Nagasaki, no es solo gracias a la capacidad de los norteamericanos, sino porque alguna mano ha impedido que estas ojivas nucleares explotaran. En el 1985, Ronald Reagan ordenó que se lanzaran misiles intercontinentales Ahí es donde intervinieron los extraterrestres, una de las veces que intervinieron, y eso no se supo. Nos, nosotros lo subimos después, por otra vía, por vía de los extraterrestres. En aquel tiempo Rusia tenía entre 15 y 18.000 ojivas nucleares, mientras que América, con el ejército más poderoso del mundo, poseía la mitad. Esto significa que la armada rusa hubiera podido invadir Europa en 24 horas, si el secretario general del partido soviético, Mikhail Gorbachev, hubiese dado la orden de invadir Europa, la habría conquistado con armas convencionales. Lanzar misiles nucleares desde las bases de la OTAN, incluida Aviano, era una exigencia indispensable para evitar que la armada rusa invadiera también Italia. Se creó de esta manera una tensión que pocos llegaron a saber. Solo algún periódico publicó pocos reglones para que la opinión pública no se aceptara como sucedió con la crisis de los misiles en Cuba. También gorbachov me confirmó no solo los extraterrestres, sino que él mismo garantizó a Reagan que no había ninguna predisposición hacia un ataque misilístico contra los Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Quién inspiró a gorbachov Como ya declaré en los años 90, algunos Naves extraterrestres destruyeron una base atómica en Rusia y una en los Estados Unidos mediante el lanzamiento de rayos láser antimateria a los silos donde se encuentran los misiles balísticos intercontinentales listos para el ataque. Ahí tienen ustedes, mis queridos amigos, cuando preguntan ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros? O ¿Qué hace el cielo por nosotros? o ¿Qué hacen lo extraterrestres por nosotros? Ahí tienen. Mis amigos intervinieron silenciosamente de modo tal que que tanto los rusos como los americanos entendieron que habría sido mejor no lanzar las bombas. Pero de estos episodios ha habido muchos. El último en Fukushima, como nos ha dicho nuestro amigo alienígena, channel los extraterrestres echaron una sustancia que no es de este mundo, capaz de separar las moléculas radioactivas para después transportarlas a otro lugar del universo. Así es que yo les agradecería, pero no es que sean misericordiosos, ellos son justos les agradecería porque este planeta, donde están los hijos de Dios y los apóstoles de Cristo, debe acoger a aquellos que le darán la nueva tierra. Si muriésemos todos, moriría la humanidad. Y por amor de los justos y de los niños, ellos intervienen evitando lo que pueden evitar. Pero llegará el momento en que en el que no podrán hacer más nada. Hace una pregunta, hace unos años decías, si abandonáis esta misión ¿Hacer algo en las obras de Dios? Últimamente, sin embargo, se nos ha dicho que nosotros que pertenecemos a la tribu de Juan no podemos abandonarla. ¿Es así? Respuesta. Es verdad. Pero hay que decir también que dejar nuestra misión, llamémosla de Juan, para seguir una obra a favor de la vida no es equivocado. si forma parte de tu misión. Hacer de voluntario para los niños de la madre Teresa de Calcuta no es un error como principio en sí. Pero si no es tu misión... No debes hacerlo. La misión que llevas de delante no es tuya, sino que es una gracia que se está, te está dando el Maestro Divino. Nosotros no somos nada. Somos espíritus individuales llamados a este mundo, que ya de por sí es una gracia. Si un Maestro Divino con su amor infinito nos llamara incluso antes de confiarnos una misión, sería una gracia. Si además este amor infinito nos dijera, «Haced la obra de Juan, esta es vuestra misión», lo primero que de todo agradecería al Señor porque me está llenando de dones y soy llamado a una gracia infinita. Después diría, Señor, me estás dando una misión a mí que soy indigno. ¿Quieres que yo hable de ti en la, en la hora de Juan? Está bien, lo haré. Pero si mañana por la mañana me levantara y dijera que quiero irme a hacer un a hacerme monaguillo, ya no haría más la misión del Señor. Ya no me sentiría graciado ni honrado. Es más, dignificaría que me he vuelto tan arrogante como para sustituirme a él y por lo tanto habría caído en un error. ¿Cómo podemos comprender cuál es nuestra misión? Pregunta. Respuesta. ¿No habéis visto los signos? ¿No los habéis tocado? ¿No habéis sido llamados? ¿No es esta una gracia? ¿Por qué me lo preguntáis si ya lo sabéis? Solo tenéis que ser conscientes de ello. Yo sé cuál es mi misión. Jesús me ha dicho, tienes que hablar de mí y servirme. Si mañana me fuera de misionero a las tierras de la India para ayudar a los niños de la madre Teresa, elegiría una misión de amor infinito crístico. Pero no sería mi misión, porque el Señor ya me ha llamado para otra cosa. Queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer su voluntad, no la nuestra. Si Jesús nos dijera que el oh, España... Según su voluntad, tendríamos que hacerlo muy bien. Y eso tendría que brillar y oler a incienso. Pregunta. Pregunta. En el mensaje del Cielo a la Tierra del 10 de junio, S. Tunchenar nos dice que, que los que llevan la moneda genética son 7.465.006 personas. Ellos están en el mundo, pero no son en el mundo. No son del mundo, ellos son en todo sentido nuestros hermanos universales. La victoria de la genética GNA quedará sellada el día del gran contacto público entre nosotros y los extraterrestres. Y vosotros los humanos, ese día aquellos que son los portadores de la genética antes mencionada, se revelarán con toda su luz y su solar conciencia. El triunfo quedará sellado posteriormente por el retorno de Jesucristo al planeta Tierra. Él instaurará el reino de Dios en vuestro mundo, en el que vivirán en comunión los hijos de las estrellas y los seres humanos, que humildemente han apoyado y servido a esos hijos del sol en misión sobre la tierra. ¿Los hijos del sol son también hijos de las estrellas? Pregunta. Todos los hijos de la estrella respuesta, presentes en la tierra son también hijos del sol, pero no solamente de nuestro sol sino también de otros soles, porque no hay diferencia entre nuestro sol, Adonai Cristo, y el sol de otro sistema solar. Cristo Adonai que se llama Aratrá y otro sol son hermanos. A vosotros que pertenecéis a la iglesia de Juan, os he revelado que no existe un solo Dios. Existen los dioses, no hay un solo Adonai. Hay otros cristos también y otros Adonai que son hermanos. Y uno solo es el espíritu creante, que llamáis Dios erróneamente, pero que justamente entendéis como único. El Sol de Maya, de las pléyades como el Sol de Alfa Centauri, son todos hermanos del Padre Adonai. Si entrase con una nave en el Sistema Solar de la estrella Maya y mirándola yo dijera, Padre mío, cuánto te quiero, no sería un error. Aunque mi Padre es Adonai, del Sistema Solar de la Tierra, del cual provengo, porque ese Sol es hermano de mi Padre, no es mi tío. El Padre también, cuando Él ya dentro de su ser contiene el Espíritu Santo. Si tú eres un Dios, yo no te veo como figura. Adoro lo que tienes dentro, es decir, el Espíritu Santo. No estoy cometiendo idolatría ni traición, porque el Espíritu Santo que está en Adonai está en todos. Pero nosotros no somos conscientes. Vivimos todavía en la materia bruta. Adonai, en cambio, es consciente porque ese Espíritu puro ha dejado la materia. Pregunta, nosotros los hermanos que estamos aquí presentes, ¿tenemos todavía el ADN o nos estamos acercando a la GNA? ¿Somos del mundo o estamos en el mundo? Respuesta, la genética GNA está esparcida por todo el mundo. Si bien sean relativamente pocos, unos 7 millones, los portadores están repartidos también en el mundo que se beneficia de ello. Hay personas que no forman parte de nuestra iglesia espiritual y que no conocemos, pero teniendo en cuenta sus extraordinarias capacidades creativas y manifiestas, alguna vez oímos hablar a alguno de ellos. Seguramente a nivel místico, Madre Teresa de Calcuta era portadora de la genética GNA, así como el científico que por primera vez en la Tierra, Elaboró el proyecto de energía solar, o el que dio a conocer la alimentación biodinámica, la medicina natural. Hay también personas que operan en sectores completamente diferentes, como la justicia y la legalidad, y que se distingue por su trabajo, el amor y la sed de justicia hacia el prójimo. En nuestro ámbito, por ejemplo, ciertamente lo son Falcón y Borsellino. En la teología y en el misticismo lo eran el padre Pío y giordano Bruno, en el ámbito de la filosofía, San Francisco y Dante de Alighieri, el pintor Caravaggio, a pesar de que fuera un adaptado, tenía la genética GNA y sus obras son sin duda de las más famosas y veneradas en el mundo. Gracias a Dios, la genética GNA está esparcida también en la iglesia de Juan. En nuestra comunidad, todos los niños que nacen y los que han nacido recientemente llevan la GNA así como los hijos más grandes a quienes normalmente se le transmite se la transmite uno de los padres pero quieren tienen que tener cuidado de no perderla nosotros los adultos que formamos parte de la no todos como portadores pero no por eso somos menos somos todos hermanos y el que posee dicha genética se arrastra detrás de hermano que no la tiene estimando la acción crítica nuestra Genética de ADN se puede transformar por lo que el portador de ADN en la puesta en práctica se hace en mano del que tiene la GNA. ¿Quiénes son entre nosotros los que la poseen? No es necesario decir nombres, pero si sois curiosos en el sentido positivo de la palabra, lo podéis individualizar. Son aquellos que se están entregando con todo su ser, con toda su vida a la verdad, dejando todo lo que tienen. Ellos no son de este mundo, no contemplan nada de la vida material, es más, la critican y se revelan. Sin embargo, deben estar atentos a no perderse porque, aun teniendo la genética de GNA, tienen que adaptarse a este mundo si quieres si se quiere servir a Cristo. Si en cambio te revelas a todos, puedes perderte. Tenemos que estar unidos, aunque físicamente algunos tienen la GT, GNA y otros no, Cristo se la ofrece a todos. Él dice: "Ten en mano, esta es la genética cósmica. Te la regalo, ¿la quieres?" Si contestas sí, señor, tu genética pasa a ser del ADN ajena, sin relación sexual, sin semen o con penetración astral u otra cosa, porque Cristo con un chasquido de dedos te la da. Pero atención, si la recibes, debes dar toda tu vida. Cuanto más estamos apegados a las cosas materiales, Más cerca estamos de la genética ADN y lejos de la GNA. Si en cambio permanecemos sujetos a las cosas espirituales, estamos en la GNA. No me refiero al dinero o a las cosas materiales. Hablo de sentimientos. El que tiene la genética GNA no sufre de celos, ni de envidia, ni de arrogancia. No tiene este sentimiento, lo desconoce. Y dado que a veces somos un poquito evidiosos, y celosos, esto nos aleja de la genética GNA, si yo tengo celos porque me espero que Antonella me abrace pero no lo hace, no formo parte de la genética GNA, yo tengo que abrazar siempre a Antonella y si ella me ignora no importa, porque yo soy portador de la genética cósmica que significa dar sin pedir nada a cambio. Si yo abrazo siempre a Antonio, pero después me voy a casa quejándome que él no me ha abrazado o que no piensa en mí, no forma parte de la genética GNA. Es una ecuación matemática, no es un sentimiento o una idea política. GNA significa dar sin pedir nada a cambio. En el pasado, en los bombones, encontré una frase GNA que decía, amor significa no tener que decir que nunca lo siento. Esta es la genética higiénica. El nuevo presidente de Irán ha exhortado a la destrucción del Estado de Israel. Durante la manifestación definió el Estado de como un tumor purulento en el cuerpo del mundo islámico que debe ser extirpado. Respuesta. Yo soy un pacifista y no estoy de acuerdo con estas expresiones violentas. Todos los pueblos de la tierra, incluido Israel, tienen que estar muy atentos, porque la ira de Dios se puede desencadenar también a causa de Israel. No solo a causa de los demás pueblos terroristas y agresivos. Yo soy un hebreo marcado y llevo el cuello la estrella de David. He vivido con mi pueblo en muchas reencarnaciones y siempre luché contra las infamias para que se redimiera. Entonces digo está atento porque en contra de nuestro pueblo quien en la Biblia es desobediente, arrogante, cobarde, asesino e hipócrita, se puede desencadenar la ira de Dios. Pocas veces Israel ha, ha obedecido al Padre don De hecho, le obligó a desencadenar le obligó a desencadenar el diluvio universal y a destruir Sodoma y Gomorra, dando la posibilidad a sus enemigos de conquistarlo. Los filisteos y los egipcios no eran pueblo de Dios, pero él les permitió castigar a los hebreos porque desobedecieron. Esta es la teología hebrea y la enseñan en las sinagogas de Roma. Egipto aplastó a los hebreos antes de que llegara Moisés, porque Dios dio el permiso. Cuando Moisés deció, descendió del monte Tabor con los diez mandamientos, el pueblo se rió de él, escupiéndolo en la cara. Y Dios le ordenó a moisés que llevara a los judíos al desierto donde se exterminarían, haciéndoles vagar por 40 años hasta que el último de los viejos muriese. Mientras que a los hijos de los hijos les permitió entrar en la tierra prometida. Si los hombres de Israel, que hoy son los amos del dinero, desobedecieran de nuevo con las armas atómicas, Dios podría servirse de los enemigos de su pueblo para castigarlos. Dejo a vosotros... La respuesta. Pregunta, ¿entonces Hitler era un siervo de Dios? Respuesta, Hitler no era un siervo de Dios, sino del, del demonio. La Biblia dice que Israel fue castigada por Dios por medio de sus enemigos. Está escrito en la Biblia. Yo castigo mi pueblo a través de un instrumento del mal usado para castigar al pueblo judío que yo amo porque soy judío, pero que critico, así como critico, a los corruptos de Italia. Si los judíos que pertenecen a la religión del Dios Adonai son los amos de los bancos del mundo y de los Estados Unidos, porque la economía mundial da asco? Evidentemente no están obedeciendo a Dios. Son egoístas, materialistas, oportunistas y prepotentes. Si no fuera así, estaríamos todos bien. Yo soy contrario a semejantes afirmaciones por parte de Irán, pero temo que si Dios no interviniera a través de Irán, hará llegar una catástrofe que reducirá todo a escombros, porque Él es el amo de todo. Por desgracia, nos faltan en la tierra del amor y el temor de Dios, porque lo tomamos en broma, le escupimos en la cara, blasfemamos contra Él, le ignoramos, no le damos nunca las gracias, y si rezamos, es siempre por interés. Nadie dice, Señor, gracias a que me has dado la vida. O quizás lo hace uno entre un millón. Porque todos rogamos a Dios para recibir. Si seguimos así o después de Dios se enfurecerá, como lo hizo hace dos mil años cuando echó a los mercaderes del templo. Yo no soy musulmán, pero soy seguidor del Padre Adonai y le temo y quiero interpretarlo y comprenderlo a través de su metodología. Yo no hablo casi nunca del Padre donai sino con su hijo, que es más accesible. Temo mucho al Padre, pero es grande, inmenso, porque se conmueve ante la sinceridad y se enfurece ante la hipocresía. Si digo, Señor, esta mañana cometí un error, quisiera hacer algo con un buen fin, pero fui arrogante. Cometí un error, soy un cretino, haz de mí lo que quieras. Si puedes darme una posibilidad, yo te daré la vida, pero que se haga tu voluntad. El Señor Adonai dirá, eres sincero, te doy mi confianza. Ahora vete y cumple esta misión mejor que ayer. Pero si dices, Señor, me equivoqué, pero fue Él que me indujo el error, fue Él que hizo todo esto. O si me equivoqué, pero visto que otras hacen cosas peores, esto irrita y enfurece al Padre Adonai. Entonces no lo hagáis, de lo contrario iréis al encuentro de un gran sufrimiento, porque Dios os hará sufrir mucho. Tenéis que decir, Señor, doy asco, y aunque ese hermano parece que ha pecado más gravemente que yo, soy yo el responsable de mi error y también del suyo, perdóname. Bueno, vamos a hasta aquí, mis queridos auditores, porque entramos en otro tema y creo que... Para no confundirnos, vamos a quedar hasta aquí. ¿Qué les parece? Ya estamos en la hora, así que... Nadie puede decir que no sabe el tiempo que estamos viviendo cuando... Si está un poquito alerta las noticias. Estar alerta a las noticias no significa estar mirando televisión y las noticias, porque ahí no van a escuchar nada, nunca. Nunca, nunca verdadero. Busquen ustedes noticias. Pero es fácil buscar, por ejemplo, en YouTube, en el buscador de YouTube, pongan eh, guerra Rusia-Ucrania o Rusia-OTAN y, y van a encontrar varias cosas ahí. Hay varios canales que son bastante serios que son bastante objetivos y donde uno puede ir sabiendo noticias, más allá de, de buscar eh, artículos profundos sobre el tema, análisis que se hace, que se yo, eso ya es más complicado, pero en YouTube pueden encontrar bastante información, digamos hay bastantes videos y cosas así que nos dan una pauta de lo que está pasando, creo que es el camino para informarse un poquito mejor porque la información hoy día está muy muy muy sesgada y muy mal no nos dan información y nos dicen nos transmiten lo que ellos quieren que sepamos nada más que es lo mínimo, entonces creo que es importante que aprendamos a buscar información por nosotros mismos son tiempos que tenemos que estar atentos a lo que pasan afuera en nuestro mundo porque estamos en tiempos muy muy muy muy difíciles y estamos en el final de los tiempos y, y se van a desarrollar eventos se están desarrollando eventos importantes naturales muy fuertes y seguiremos viendo eso este es lo que queda este año y el próximo sin lugar a dudas Y algunos proyectan la guerra nuclear para el 2025 yo no lo creo pero pero me puedo equivocar se fija y, y la guerra va a seguir podrá tener una tregua podrá seguir pero ya la guerra está lanzada una guerra híbrida en todos los sentidos económica militar donde sea entre el occidente y Rusia, y por un lado, y también lo que está pasando en el Medio Oriente. Porque Estados Unidos apoya a Israel porque no quiere perder control del Medio Oriente. Y a través de Israel, de alguna manera, siente que lo tiene, el control. Entonces, nos, nos, nos esperan tiempos muy complicados, queridos auditores. Así que...